Se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar los millones Un hombre se levantó Le dijo Rengo maldito Te quitaré lo bocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblaste el valor. hicieron el trato, mostraron a un colorado, su clase era Johnny Jumper, legítimo americano, todos los apostadores, al giro se le voltearon, cuando soltaron los gallos, Pero cantaba en el ruedo Si había muerto el Colorado El rengo del gallo giro Impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero en un pueblo de Chihuahua hay quienes un You know <laughs>